Buenos días a todos, todas y todes. Hoy feliz、eh, me reincorporaron de nuevo a la forma presencial en la subsecretaría Políticas de Igualdad y Diversidad Sexual del municipio de Pilar, en el área donde, pertenecía, donde pertenezco.、Eh, de 8 a 15 t n v e que presentarme de nuevo a trabajar y a seguir implementando lo que es el cupo laboral trans. Hacia todas mis compañeras, travesti, para que puedan tener una mejor calidad de vida、eh, en un cupo que no esté por debajo de la canasta básica. Es algo que vamos a, a luchar y a seguir luchando, porque si no, no es una verdadera implementación y no nos garantizan、eh, la vida digna.、Eh, también vamos a, a luchar desde la colectividad LGTBQI, la r l asamblea a LGTBQI, l a r Para que estos derechos sean garantizados a, a todas las compañeras del colectivo LGTBIQI, compañeras del colectivo LGTBIQI,、eh, una vivienda digna, una salud integral y despatologizante,、eh, en el trato digno hacia la población travesti trans, como lo marca el artículo 12 de la Ley de Identidad y Género 26.743. Eh, necesitamos mejorar nuestra calidad de vida, no solo con el cupo, sino con una vivienda y un trabajo digno y una salud integral. Gracias a todos, todas y todas por este abrazo y este apoyo. y La lucha continuará siempre, siempre, en donde se vulnera un derecho, ahí estaremos.